días, compañeros, audiencia en general. Hoy como todos los viernes Leonardo Luzardo en esta la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y ya arrancando con todo el mes de febrero, ¿no? Reuniones en diferentes este lugares de de Montevideo, y de Canelones y en otras partes del país, ya aprontándose, ya este tratando de llevar a cabo los planes que bueno que ya hace ya algunas semanas o hace un par de meses ya se habían planteado para este año, como eje central es centrales de lo que van a ser las peleas durante los próximos tiempos que se vienen, entre ellos este, esta campaña electoral este propia de la Unidad Popular eh, que en contra de estos 135 artículos de la LU, este solamente 135 artículos que pero por lo menos algo es algo y también definidos nosotros también por la lucha en contra de esta reforma neoliberal de la seguridad social y demás temas, no porque hay muchos temas y vamos a hablar de algo de, de Canelones hoy. Eh, estábamos leyendo hace un par de días este, una, una noticia que salió en, en los medios de prensa, el, el actual intendente de Canelones, Yamandu Orsi, por el progresismo, quejándose de la poca inversión pública que ha hecho este gobierno. no este, También preocupado por, por el salario real, bueno pidiendo este por favor pidiendo este prácticamente este, suplicando que haya más obra pública en el país para favorecer lo que es el, la creación del empleo no siempre te ponen por delante la creación del empleo para estas este, inversiones de obra pública que nombradas así parecieran que bueno que son para la, la, la, la, la creación de infraestructura para que para que el país pueda avanzar, para que pueda aprovechar más económicamente sus recursos naturales y así hay un poco más. Pero uno investigando, y por las noticias que han salido días anteriores también, este, nos damos cuenta que en realidad de inversión de obra pública bajo contratos crema o bajo PPP, para crear infraestructura para que las multinacionales puedan este, enriquecerse aún más, ¿no? Como es, por ejemplo, el Tren Lupe El Tren Lupe es inversión de obra pública en manos privadas para una empresa privada para que pueda sacar su producción y a su vez introducir sus, los insumos necesarios del puerto directamente que también tiene parte del puerto del puerto directamente a la planta y de la planta directamente al puerto, a los barcos para sacar la producción y este generar su, su riqueza, su ganancia que esa van a para en el exterior, ¿no? Entonces, bajo el tema o el lema de creen, que vamos a crear empleos este bueno, generan toda esta infraestructura que en realidad es una necesidad de las multinacionales y esto hay que agregarle que como no llegaron no llegan a tiempo con el tren o sea que la planta se va a inaugurar antes de que el tren esté pronto van a también a mediante contratos crema a este, agrandar la, la ruta 5, ¿no? Que es la que viene derecho de este, desde la planta hasta montevideo este, estas son las inversiones que tiene entre otras son las inversiones que tiene propuesta este gobierno y son las que está pidiendo llamando si no o sea, van los dos por el mismo camino porque este al otro día o prácticamente el mismo día sale quien este el subsecretario de transporte y obras pulcas a decir que bueno que el gobierno tiene este para invertir solamente en, en obra vial en este quinqueño más de 2.600 millones de dólares no que este año, 2022 se van a estar invirtiendo 870 millones de dólares en esas obras y entre ellas está la ruta 5 como decíamos la ruta 6 que casualmente también es la que conecta el vivero que tienen allí la, la industria forestal vivero de eucaliptus para la industria celulósica ¿no? o sea, son obras vinculadas principalmente a no a las necesidades de la gente, las necesidades de transporte o la interconexión entre pueblos, sino que más bien es la este, inversión involucrada con este, el gran capital extranjero que se instala en el país. ¿no? De eso se trata la creación de infraestructura este, productiva para el país. Este, bajo el lema de creemos eh, hay que crear mm, fuentes de trabajo o ¿no? fuentes de empleo está es el pedido que hace llamanvor si no este ante el pedido la respuesta del gobierno es que sí que están en eso justamente o sea que van los dos en el mismo camino por no hablar también de bueno de ese plan de saneamiento y, y obras vinculadas al, al agua potable en todo el interior del país donde se había anunciado este, cerca de mil millones de dólares que eso también es un tema de privados más bien Este, son proyectos de iniciativa privada que este, se le presentan al gobierno, después hay que financiar eso a través de préstamos este con privados o organismos internacionales de crédito y hay que ver cómo se cobran eso, ¿no? Porque esto seguramente va a venir cobrado por la tarifa, sin duda alguna, ¿no? Pues de algún lado va a salir el dinero para pagar estos miles de millones de dólares. Pero un pequeño apunte nomás con estos 2800 millones de dólares en obras viales <coughs> En el quinqueño esto va a ser por obra privada no van a ser los privados que lo van a hacer por más que sea transporte y obras públicas este no es con personal del estado sino que es personal de empresas privadas ¿no? y esos 2.600 millones de dólares hay una gran parte que se la quedan estas empresas privadas que son este transnacionales no son capitales extranjeros la mayoría de ellos o la inmensa mayoría este que normalmente el beneficio de una empresa privada privada siempre anda alrededor del 20%, 25, un 15 si está muy peleado en la licitación, pero este estamos hablando de más de de estos 2300 millones de dólares, probablemente sean este 400, 500, 600 millones de dólares que van a quedar en manos de privado que a su vez después van a, al exterior del país y esos es plata de los uruguayos, ¿no? Por más que se pida préstamos a nivel internacional, este préstamos a, a los organismos de crédito internacionales, este después esa hay que pagarlo y eso es parte de la deuda pública de los cuales hay que pagar de 2500 a 3000 o 3500 millones de dólares de intereses todos los años, ¿no? Este por lo menos desde hace 10, 15 años hasta ahora es eso, la deuda pública que va creciendo, la deuda externa que va creciendo sin parar. Todo esto para decir vinculado con este, este pedido al intendente de Canelones de que haya más obra pública, más obra infraestructura, cuando el gobierno está en eso también, o sea que los dos van en la misma línea, ¿no? Y, este, y del empleo que tanto les preocupa a, a estos dos sectores políticos, tanto al progresismo como a la coalición multicolor, si uno mira las cifras lo que ha sido los, los últimos tiempos, los últimos años, se habla que en el 2021 se han creado alrededor de 50.000 puestos de trabajo la mayoría de ellos en el interior, o sea que están vinculados a estas inversiones extranjeras vinculadas también a la agroindustria no la escasa agroindustria que hay en el país también en manos extranjeras este si no veamos, este por ejemplo los frigoríficos, este los grandes frigoríficos la mayoría están en manos de extranjeras son también riquezas que van al exterior que no queda en el país, sino que se lo llevan unos pocos, no y ahí viene la concentración de la riqueza, de la cual es, muchos hablan pero muy pocos este especifican bien quiénes son los que se quedan con esta parte de la riqueza producida por los trabajadores. Pero decíamos, ¿no?, este 50.000 puestos de trabajo se habían perdido, según ellos, unos este, casi 60.000 en el 2020, ahora se recuperaron 50.000. Dicen que con toda esta inversión que van a hacer, se van a crear 30.000 nuevos puestos de trabajo este, vinculados a, a estas todas estas inversiones de obra pública que hacen los privados para privados o sea que el empleo va a andar más o menos ahí, pero una, un dato importante todo esto es que hay 320.000 trabajadores con problemas de empleo, es decir, con problemas que no tienen trabajo o que trabaja en negro o que trabaja una vez a la semana o vaya a saber qué tipo de problema tienen con el empleo, ¿no? Este, pero vemos que cada vez piden más, piden más y más y más y no, y, y, y no se soluciona el tema porque... Con el tema de la vivienda promovida, que se iba que se iba a dar un impulso a la construcción, este porque seguro, al no cobrar la impuesta, lo que tiene la plata para invertir en construcción, supuestamente van a invertir más. Y de hecho, sí, están invirtiendo mucho más. Nosotros lo vemos acá en Canelones, a lo largo de la costa, a venir a las Américas. Mucha obra nueva ya empezada, mucha obra nueva ya proyectada, este para crear este edificio de apartamento para... Gente que pueda pagar esos 100, 120 mil, 150 mil dólares por lo menos para tener un apartamento en esas zonas de lujo, ¿no? con lagos, con, con todo cerca, hasta el aeropuerto cerca tienen todo este, para unos pocos. Y a pesar de eso siguen pidiendo más. No solo los empresarios piden más, sino que los gobiernos, este en este caso el departamental como Orsi, está pidiendo más. Y el, y el gobierno nacional también va en esa misma línea. Eso cuando nosotros decimos que es el modelo, lo que hay que cambiar, nos estamos refiriendo a esto que bajo la, el disfraz de, de, de una crítica que se hacen unos a otros en el fondo están en la misma nadie este, cuestiona nadie de esto no nosotros sí cuestiona el fondo de, de este modelo económico no están todos de acuerdo en eso por eso se habla de la alternancia en el poder no alternan unos y otros este, sin importar quién esté más o menos todo va en la misma línea habrá más crisis, menos crisis con pandemia o sin pandemia pero el modelo sigue siendo el mismo no cambia es la misma estructura económica que termina explotando aún más los trabajadores bajando la el salario como está sucediendo ahora el salario real sigue bajando que no se recupera y eso lo vemos todos los días cuando vas al, al super o al boliche a comprarte sube ahora subió de nuevo los combustibles en fin Este, es, es la carne también está por las nubes no se puede comprar un kilo de carne que está eh, un disparate este, las hortalizas ahora suben porque o hay sequía o hay este inundaciones Este, siempre hay problemas con eso desde, desde tiempos inmemoriales prácticamente, no hay un, una regulación del mercado este, en ningún sentido, no este, es oferta y demanda, es una, una anarquía de la producción, este, cada quien produce lo que puede o lo que le parece este y según este lo, lo, la demanda, sino según lo que se pueda comprar es lo que se produce que te parece una de las propuestas de la Unidad Popular, justamente es eso, ¿no? Crear mercados donde mercados municipales donde este, la intendencia pueda asegurar el precio al productor este, y a su vez asegurar un precio accesible al trabajador hay que va a comprar es, esas hortalizas, esas frutas y verduras. Pero bueno, este nos fuimos un poquito del tema, estábamos hablando de, de los empleos, se habla de bueno, de 30.000 nuevos empleos para este año que viene para este año presente este, porque bueno calculan que hay un crecimiento entre este un tres y pico por ciento y esto vinculado a estas obras nuevas que están a, que, que pretenden hacer o que van a que tienen proyectadas a, a hacer y algunas ya están en funcionamiento no olvidemos tampoco que este, bueno los jubilados también han recibido en, en, en este año este mmm, con un aumento de menos, bastante menos del 7%, bueno, con una inflación que está en el 8%, o sea que los jubilados y pensionistas siguen bajando su poder adquisitivo, también con los trabajadores, tanto públicos y privados. Este, en definitiva, este se habla de que la masa salarial creció, porque hay más empleo, pero el salario real bajó. O sea que, en definitiva, la clase capitalista termina este, sacando aún más ganancias, más lucro, este, también llevándose al exterior, muchas de ellas, de lo que este, lo que la, lo que participan los trabajadores en la producción de esa riqueza no O sea que de esta producción de riqueza los trabajadores cada vez producen este, reciben menos y los que reciben más son los capitalistas los que dicen los inversores como se dice no los may oro le dicen uno este y otros hablan de mientras tanto de capitalismo bueno y demás cuestiones de la realidad a la hora de, este, de de medir las cosas de decir las cosas estas cosas no se dicen no, no se hablan este se dejan de lado, este siguiendo aquel este permitiendo que el modelo continúe y la gente se quede este en esa sin conocer realmente cuál es la situación. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo por estas por estas cosas que nosotros hablamos en las audiencias, nosotros los compañeros este en las diferentes actividades es que decimos que hay que organizarse, hay que juntarse hay que et, empezar a conversar de estos temas concretos no la realidad concreta, et, la de todos los días la de que los trabajadores, que por ejemplo acá, uno los que vivimos acá en la costa también vemos todos los días a partir de las 4 4 y media, 5, 6, 7, hasta las 10 de la mañana como los trabajadores van todos los días te toman el ónimo, pagan acá 92 pesos para ir, 92 pesos para volver este para ganar un sueldo miserable que apenas se alcanza para subsistir durante durante el ...durante el mes... ...y esta es una realidad que se vive a nivel nacional... Este, ...y esto sumado a, a, a la falta de empleo... ...por eso nosotros decimos... ...que este, hay que organizarse, hay que juntarse... ...y para eso está el 26 de marzo... ...para eso está la Unidad Popular... ...para juntar a todos aquellos que estén buscando... ...una solución colectiva a estos problemas... ...que individualmente muchas veces... ...no es posible solucionar... ...sino que la salida siempre va a ser colectiva... ...pero bueno, si nos terminó el tiempo... ...recuerden mañana, sábado sale el diario La Juventud... ...también con toda la información... Este, así que impí a los compañeros de que anden allí en la vuelta de o estén mandando un mensaje o llamando al diario de la juventud para suscribirse y poder recibir toda esta información todos los fines de semana Así que nos estamos escuchando el viernes que viene buen fin de semana para todos.